Con el afecto y cariño para el compadrito, Pepe Miguel, con tus defectos y virtudes. Enamoré y a tu vida y tus costumbres, y empecé a querer, en el amor y en la pareja, hiciste creer y en la verdad de tus promesas para que a tus detalles cariñosos me acostumbré las caricias de tus manos sobre mi piel y como algo sobrehumano te imaginé y sobre un pedestal te puse para que si tú te vas ¿qué será de mí? si tú te Será de mí si tú te vas, si tú te vas Y como siempre por la fría capital Checho Corrales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 Thank you. será de mí si tú te vas si tú te vas y en invierno y verano José Alberto